Caballero como está el mundo No se puede viajar tranquilo Si no quiere Morir de un susto No se monte en un autobús Empieza el Ďakujem!